Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 25 grados de temperatura y les damos la bienvenida a este programa La Glorieta de este viernes 14 de agosto. Hoy es la vespra, el día en que la ciudad tras la ofrenda de fuegos artificiales a su patrona durante la nid del alba se prepara para la muerte de la Virgen de la Asunción, para vivir esta representación que hemos mantenido viva a lo largo de los siglos y que este verano ha tenido que suspenderse por la pandemia. Pero desde aquí seguimos manteniendo la viva, por ello nuestro programa de hoy... Hoy, gran parte de él estará dedicado a esta joya cultural de patrimonio de la humanidad. Entrevistaremos a varios patronos y al Mestre de Capella del Misteri... ...para seguir conociendo más aspectos de nuestra festa... ...ahora que tenemos tiempo de hacerlo, porque los actos se han suspendido. En su lugar, se ha realizado una serie documental... ...que se está lanzando en redes sociales y aquí, en La Glorieta, por capítulos cada día. También la música estará presente en la Basílica de Santa María... ...los días 14 y 15 de agosto con la interpretación de varios motetes coincidiendo con las vísperas de la Asunción. El evento está limitado a cerca de 200 personas para respetar esa distancia y habrá medidas de control como la toma de temperatura a los asistentes. El patronato del Misteri ha animado a los ilicitanos a seguir el evento en directo a través de las redes sociales del Misteri, pero también la música de la fiesta se escuchará en diferentes barrios y pedanías. El 15 a las 9 menos cuarto va a, se van a a escuchar varios motetes a través de cuatro equipos de música situados en La Glorieta, la Plaza Primero de Mayo, la Plaza de Conde Casas Rojas, en Alcabix y en La Hoya. Además, tele -Elch ofrecerá las representaciones de la Véspera y la festa de años anteriores el 14 y 15 a partir de las 6 de la tarde. 101.4 tele -Elch, Radio Marca Y así hemos empezado el repaso de la actualidad local. Como cada año, ayer se celebró también la sesión del patronato rector del Misteri... ...presidida por el alcalde Carlos González. Pero esta vez fue en el centro de congresos para garantizar esas medidas de seguridad sanitarias. Un acto que sirvió para reafirmar la importancia de la fiesta en Elche... ...y mostrar además la indignación por la apertura comercial el 15 de agosto. El alcalde en su intervención señaló que se ha hecho todo lo posible... ...para mantener ese 15 de agosto como festivo... De hecho, las cartas que ha remitido a los supermercados y centros comerciales de Elche han surtido efecto, ya que algunos supermercados han colgado el cartel de cerrado el 15 de agosto. Escuchamos al alcalde. Que en tanto en cuanto nuestra legislación autonómica sea la que es, se producirá esta Indeseable circunstancia. También tengo que darles la buena noticia. Cuando el 15 de agosto, piensen en el calendario, piensen en los años, cuando el 15 de agosto caiga en tres semanas, seguramente no será de interés de esas cadenas comerciales abrir, cuando no se acumulen dos festivos seguidos. Esta es la buena noticia. La mala es que me temo que, en contra de mi voluntad como alcalde, en contra del sentir general de la población ilicitana, y ni que decir tiene, de los trabajadores y trabajadoras del sector que ese día quisieran disfrutar de, de la fiesta con sus familiares y amigos probablemente se tengan que ver obligados a trabajar porque la ley ampara a dichas cadenas comerciales. Pues de este asunto también hablaremos en el programa La Glorita en una de las entrevistas programadas. Y además, en esa sesión del Patronato del Misteri, que se celebra cada 13 de agosto, se tuvo que llevar a cabo, como hemos dicho, en el centro de congresos eh, con menos patronos de lo habitual. En esa sesión se acordó además incrementar el presupuesto del patronato en un 16% con respecto al ejercicio anterior, elevándolo así a 379.000 euros para seguir promociando, promocionando esta joya universal. 101.4 Telehealth Radio Marca Y en cuanto a cómo transcurrió la noche del 13 de agosto en Elche, pues podemos hablar de tranquilidad. El dispositivo de seguridad funcionó y no hubo lanzamientos de carretillas ni tampoco botellones, pero la policía no pudo evitar que un joven de 27 años sufriera heridas graves por arma blanca anoche pasadas las once y media. El personal médico del SAMU lo trasladó en estado grave al Hospital Vinalopó, según fuentes sanitarias. Y según fuentes policiales, esta disputa tuvo lugar en un bar de Carrus. Se pelearon dos familias. Y abandonando la página de sucesos, les contamos también que muchos de ustedes siguieron desde sus casas o terrazas el partido del Leche contra el Zaragoza, que quedó Con empate a cero, antes del partido pudimos ver el lanzamiento de muchas palmeras de colores y cohetes desde los campos y edificios del casco urbano. Lanzamientos que comenzaron temprano y terminaron sobre las 12 de la medianoche, por lo que nuestra patrona no se quedó sin su ofrenda de fuegos artificiales. Y además en Teleelch emitimos la palmera de la Virgen de años anteriores, como ya hemos dicho, y desde Visitelche el vídeo sobre este espectáculo pirotécnico corrió como la pólvora por redes sociales y WhatsApp porque recordamos en imágenes ese espectáculo que cada nid del alba nos emociona por los 2.000 kilos de pólvora y los 70.000 cohetes que se lanzan en honor a la madre de Deu, la morena que vino por el mar. Dios de en el cielo mío la gracia no I'm going to go to 101.4, tele -Elch, Radio Marca. Pues seguimos con el repaso a la actualidad local, después de recordar lo hermoso que es la Nid del Alba, lo hermosas que son nuestras fiestas, ese espíritu. Seguimos manteniéndolo vivo a pesar de que se hayan suspendido los actos en las programaciones de, nuestro, de nuestra casa, de nuestra emisora de radio, de nuestra web, telehealth.es, y también de nuestra televisión, telehealth. Y seguimos con ese repaso de la actualidad local, porque en el centro de congresos no solo hubo ...sesión del Patronato del Misteri... ...sino que hubo también sesión plenaria... ...y además extraordinaria... ...y con tensión y mucho debate político... ...les contamos que el Centro de Congresos... ...dio lugar a ese Pleno Extraordinario... ...convocado por el, partido, convocado por el Ayuntamiento... ...a petición del Partido Popular... ...para debatir sobre la adhesión... ...al acuerdo de la Federación Española... ...de Municipios y Provincias... ...para ceder esos 10 millones de remanente... ...del Ayuntamiento al Ministerio de Hacienda. Compromís se abstuvo y el Partido Popular... solo contó con el apoyo de Vox... ...por lo que los socialistas pudieron sacar adelante... ...su intención de ceder ese remanente al Estado... ...siempre y cuando el convenio de la CEM... ...no se rechace ahora en el Congreso de los Diputados. Sobre la abstención de Compromís... ...pues esto es lo que dijo su portavoz, Esther Díez. La ministra de Hacienda nos ha propuesto... ...una fórmula según la cual... Lo que entendemos es que se pervierte el principio de autonomía local que siempre hemos defendido desde Compromís. Y es que, al final, eh, el último decreto de medidas financieras para las entidades locales, lo que establece es, efectivamente, que los ayuntamientos que deseemos utilizar nuestros propios ahorros debemos entregarlos por completo al Gobierno central. Y, si me preguntan por esta cuestión, pues claro que quiero… Que queremos utilizar los ahorros del ayuntamiento en inversiones, en más y mejores servicios públicos, en ayudar a las personas que peor lo están pasando en la pandemia, en transformar nuestro municipio para que sea más sostenible. Pero esta no era la fórmula más adecuada. Pues el debate estuvo claro, pero no lo que se debía votar, por una ambigüedad en la redacción de la propuesta de los populares. Concretamente, en el tercer punto, en el que el Partido Popular quería votar si se adherían o no al acuerdo. Pero el resto de formaciones entendieron que lo que se iba a votar era si se sometía o no a votación esta adhesión. Héctor Díez, portavoz socialista, pues explicó que se había entendido que la corporación tenía que votar sobre esa adhesión. Esto es lo que dijo Héctor. Nosotros, en todo momento, el Grupo Socialista para la preparación de este pleno ha entendido siempre que lo que votábamos no es si nos adherimos o no, sino si sometemos a votación de la corporación adherirnos o no. Señor Ruth, se lo digo de corazón, es lo que hemos entendido en todo momento. Quizá, quizá pues, a lo mejor, si hubiera por estado por redactado por con algo más de sencillez, pues es posible que se hubiera entendido otra cosa, pero en todo momento hemos entendido que lo que usted propone es que la corporación vote o no, que se someta a votación, no a la adhesión. Y, por tanto, nuestro voto va a ser en contra. Pues Pablo Ruz fue tajante apuntando que el acuerdo es una trampa y un chantaje por parte del gobierno. Porque, ¿Y sabe usted por qué creo que, que es un chantaje muy sencillo? Nos acogemos al fondo de 5.000 millones. Perfecto. ¿Podemos invertir hasta el 35% del remanente que transfiramos? Perfecto. Bien, parece positivo, ¿verdad? Podemos invertir en aquellas cuestiones que el Gobierno establezca. Bien, fenomenal. Nos, nos asiste el derecho y el sentido común. Chantaje. Si cedéis al decreto que os planteamos. ¿Esto es un... Y la portavoz municipal de Ciudadanos, Eva Crisol, presentó una enmienda para que el techo de gasto no se suprima, sino que se flexibilice, que era uno de los puntos a votar en el Pleno. La escuchamos una enmienda de sustitución que consiste en, su, en modificar el punto 2 y sustituirlo por lo siguiente. El punto 2 eh, refiere instar al Gobierno de España a suprimir la regla de gasto y ampliar el plazo de ejecución de las inversiones financieramente sostenibles sin utilizar el remanente de tesorería de las entidades locales. Y desde el Grupo Municipal lo que planteamos es que la palabra suprimir se sustituya por flexibilidad. Y por su parte, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, apuntó que el acuerdo con el Ministerio es inadmisible y que los ayuntamientos deberían tener autonomía para utilizar sus propios ahorros y no cederlos al Estado. El Real Decreto es inadmisible... En la parte que nos atañe a nosotros, al municipio de Elche, porque nos perjudica claramente. El portavoz del socialismo tiene el don de convertir la mentira en verdad, con palabras. Bueno, eso, eh, ha, ha leído a Maquiavelo. Eh, nosotros eh, debemos desde los ayuntamientos estar despiertos y que, no, eh, que nos permitan, por supuesto, usar nuestros remanentes. Pues el resultado del pleno extraordinario, con esa confusión en esa redacción ambigua de la, protesta de, de la propuesta del Partido Popular, pues generó cierto malestar precisamente entre los populares. Pablo Ruz, su líder, anunció que va a recurrir a los tribunales para defender los ahorros de los ilicitanos y evitar que el ayuntamiento se los entregue. ...al Gobierno Central. Y una vez finalizado el Pleno... ...el alcalde Carlos González declaró... ...que las intenciones del Partido Popular... ...han quedado en saco rock, roto... ...y la adhesión con la FEM... ...sigue adelante, lo escuchamos. Lamentamos profundamente... Las, eh, ...los errores del Partido Popular... ...lamentamos profundamente... ...los errores de estrategia... ...del señor Ruz... ...el señor Ruz ha comenzado el Pleno diciendo... La leche que se van a meter ustedes. Y en realidad lo que ha ocurrido es que el señor Ruz ha ido por lana a por lana y ha salido trasquilado, porque ha perdido un pleno en el que estaba planteando el rechazo al Real Decreto. Y aquí los grupos, la mayoría de los grupos, hemos decidido no rechazar ese Real Decreto. Y cambiando de asunto, volviendo a lo que nos preocupa la evolución de la pandemia, la consellera de Sanidad en la rueda de prensa de ayer anunció medidas más restrictivas para la hostelería en la ciudad de Valencia, porque los brotes se han duplicado y advirtió que las limitaciones de aforo y de horarios para las terrazas podrían extenderse al resto de las ciudades de la comunidad. Si continúa este aumento de contagios en el Che, hay que esperar a la actualización de esta tarde para saber la cantidad de nuevos casos positivos ...que se han detectado a lo largo de esta semana. La pasada, lo recordábamos, fueron 67 nuevos casos... Durante el pasado fin de semana, lo que ha provocado un aumento de ingresos hospitalarios por COVID y que las UCIs vuelvan a acoger a pacientes contagiados. Ayer conocimos las not la noticia de que el cantante y actor Trini López murió por coronavirus a los 83 años de edad. Y como nosotros tenemos que empezar con música, pues vamos a recordar a este músico, a Trini López, porque además de cantante fue actor y su carrera despegó con este tema. ¿Lo recuerdan? <risa> <risa> I'd hammer in the morning, I'd hammer in the evening, all over this land. I'd hammer out a danger, I hammer out a warning, I'd hammer out by the love between my brothers and my sisters, all, all over this land. For the love between my brothers and my sisters oh, All over this land ooh, ooh, If I had a song I'd sing it in the morning I'd sing it in the evening All over this land I'd sing out danger Yeah, I'd sing out a warning. Yeah. About the love between my brothers and my sisters oh, All over this land Ooh, ooh Now I've got a hammer And I've got a belt Yeah! And I've got a song to sing All over this land Yeah! It's a hammering my oh, All over this land Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah, yeah I've got a hammer Man, I've got that belt and I've got a song to sing All over this land Yeah! Yeah! It's the hammer of justice 1.4 Telehealth Radio Marca Y seguimos con el ritmo de Trini López porque nos invita, nos invita a pensar en el sol cuando calienta. Estoy solo aquí en la playa. Es el sol que me acompaña y me quema. Y me quemar, y me quemar cuando caliente el sol aquí en la playa siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, tus pesos me estremezco cuando Siento tu kerkhof, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade, mikkerkade,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 Pues espero que hayan disfrutado con esta canción. Oye, ¿cómo va? Una canción que hemos escogido como del verano porque nos la regaló el gran Carlos Santana, el mejor guitarrista que ha tenido México. 101.4, tele Radio Marca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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 33 minutos, tenemos casi 27 grados de temperatura. Ya saben que hoy, viernes 14 de agosto, es el día de la Vespra. Es uno de los días grandes de la festa. Hoy, en circunstancias normales, hubiésemos asistido a la primera parte del Misteri en una basílica que se abre de par en par para representar el drama asuncionista. Para seguir hablando de esta manifestación cultural que durante siglos nos ha hecho crecer como pueblo sin despistarnos de lo que somos... Cerramos hoy las entrevistas que desde el pasado mes de julio les hemos ido ofreciendo en este programa sobre la historia del misterio gracias a uno de sus estudiosos, el doctor en filosofía y exalcalde de la ciudad, Manuel Rodríguez. Buen día, buenos días. Hola, buen día, buen día, buenos días. Eh, Manuel Rodríguez, ¿por qué se tituló la primera parte del misterio La Vespra y la segunda La Cesta? ¿Qué hay detrás de estas dos palabras? Bueno, la, la véspera es evidente, la víspera de, ¿no? Por tanto, es la véspera, ¿no? Y lo segundo, la, festa, porque es la fiesta, porque la, es, la, es la fiesta como tal, ¿no? Es decir, eh, en la historia de la. Primero hay una cuestión que hay que. O sea, yo creo que las palabras están claras. La fiesta, propiamente dicho, aunque esas son las dos partes, ¿no? Pero en la parte, digamos, más festiva, como es el tema de la, de la de asunción, la coronación de la Virgen, es el día de la fiesta, que es el día 15, y la, véspera, pues la víspera de esa fiesta. ¿no? Eh, antiguamente, en el hecho la fiesta, tanto el día 14, el 15, como el 16, era la, la, la, víspera, la, la víspera de la Virgen, el día de la Virgen, y después el día siguiente de la, de la Virgen. ¿no? Y, bueno, pues, Entonces, el... Man Entonces, el misterio nos sobra. De eh, ¿Deberíamos eh, hacer mención a la fiesta... Eh, como... Bueno, vamos a como... ver, la, la palabra como se ha empleado tra tradicionalmente en elche es la festa, ¿eh? para referirnos a todo, o sea, es decir, lo que es la representación, porque además se vive como una fiesta. Es que el motivo por el cual se ha mantenido el misterio de elche frente a otros dramas asuncionistas o no asuncionistas, ¿no? que había tanto, que en fin, había en, en muchísimas iglesias en Europa, desaparecieron después del los sínodos que hubo después del concilio de Trento y este subsistió y para mí que el motivo esencial de subsistir es que justamente era la propia fiesta del pueblo y toda la gente lo vivía y lo sentía como la fiesta del pueblo, no es un, un, una, digamos, una obra más que se representaba, sino era la manera de cómo se celebra en Eche la Asunción de la Virgen, la fiesta de la Asunción. La fiesta de la Asunción es muy antigua y además no es que ha nacido en Eche, es una fiesta universal. La, es, la, la fiesta de la Asunción pues probablemente en sus orígenes habría que remontarse al siglo IV, sí de eso eh, hablamos la, en el anterior en la, entrevista y sí. sí, bueno uh -huh. y luego pues con la declaración del emperador Mauricio en Oriente y luego el Papa y tal en Occidente, es decir que realmente llevamos muchísimos siglos de esa de esa de esta fiesta Pues vamos Pero a... en él ha sido la propia fiesta popular, uh -huh. ¿no? la fiesta pues, dedicada a la patrona. Pues ya que la véspera son las vísperas, ¿por qué se le llama vísperas al, a lo que representamos en la véspera, que es la muerte de la patrona? Claro, porque es la víspera de la fiesta. O sea, es la primera parte de la representación, y es el tema de la, de, la, de la expresión de la Virgen, de que va a morir y que quiere verse en fin, con los apóstoles. Eh, la respuesta del ángel, la aparición de los apóstoles, empezando por San Juan y luego San Pedro y tal, y el resto de los apóstoles, etcétera de Santo Tomás, y, y bueno, ya la despedida de la Virgen, eh, bueno, con los motetes consecutivos que hay ¿no? a lo largo de la representación, y la muerte de la Virgen y la asunción eh, la, la, la subida del alma, ¿no? la nimeta, como uh -huh. se ha hecho siempre en él, claro. la nimeta de la madre de Déu, A, de de y eso la víspera. ¿no? Por lo que ha comentado, hay varios aspectos eh, que se reflejan en las partituras musicales. La aparición de los apóstoles, por eso es tan importante eh, y tan emocionante ese cántico del encuentro de esos tres apóstoles, ese cántico del, del Ternari. Del Ternari, sí, es muy bonito porque, bueno, primero pues es un trío, ¿no? Y entonces. Eh, y es un tío además, muy antiguo en la música española, porque tal como se interpreta ahora, que, eh, digamos, no se interpreta escolásticamente, o sea, está muy bien que se interprete como tradicionalmente la gente lo, lo, lo está haciendo, pero, digamos, tiene una influencia barroca, pero claro, si, sí, por ejemplo, se coge, la digamos, a la a lo que era la estructura, que eso hay un por ejemplo, el, Cor, el Vives de Valencia, lo ha interpretado desde el punto de vista renacentista, que es como probablemente habría, pues estamos remontándonos a un, a un canto realmente muy antiguo, y efectivamente es muy emocionante, porque, bueno, además cómo está escenificado, que los apóstoles, lo cual tiene mucho que ver con lo que era el teatro medieval, si el teatro medieval salía del pueblo, Era una participación del pueblo. El misterio, hay que darse cuenta que no es una representación del teatro al uso. ¿eh? La gente participa, y participa a su manera. Es lo que decía Joan Fuster. Joan Fuster decía que el misterio de Leche es una liturgia donde lo más admirable es que todo el mundo está participando de ella. ¿Cómo se participa? Bueno, pues se participa de muchas maneras, ¿no? Es decir, con la emoción que tiene la gente. Se participa cuando aclama a la Virgen cuando lo aplauden, cuando lo dicen los vivas, en fin, todo eso es una manera de participación que cuando vamos a, digamos, a algún teatro ya, digamos, al uso que okay, se llama teatro burgués, pues realmente todas las cosas de esa manera no se viven. El misterio de hecho se vive mira, Eugenio Dors, que es un gran era un gran escritor, o sea, muy, era un gran amante del misterio. Eugenio Dors Aparte de eso, era un gran conocedor del mundo clásico. Y él decía que el misterio de Echera lo que nos quedaba vivo de lo que era una representación, no solamente del mundo medieval, tal como se vivía en el mundo medieval, sino que enlazaba y para comprender cómo era el teatro griego, teatro, las, las representaciones en los teatros griegos, había que ver el misterio, porque la gente participaba de esa manera. El teatro griego ahora cuando vemos la Antígona de Sófocles o las Vacantes o cualquier otra tragedia griega en un teatro nuestro no tiene nada que ver probablemente a cómo se vivía allí se vivía como la gente vivía el misterio entre otras cosas porque el teatro surge precisamente de la liturgia el teatro surge como un de la, el culto a los dioses de hecho empezaba el teatro por una procesión de Sacaba una procesión, normalmente de Baco o de Artemisa y tal, y la llevaban de procesión hasta, hasta el teatro. ¿no? Se la ponía ahí delante y se hacía un sacrificio. El sacrificio era normalmente un macho cabrío que en griego se llama tragos. De ahí viene la palabra, la palabra tragedia. ¿eh? La tragedia griega viene precisamente del tragos que se sacrificaba. Y era un acto de... la gente le sacrificaba. Pues participaba y de hecho hay gente que se quejaba entonces de que la gente editaba, que la gente que se vendían cosas alrededor de, del teatro y tal, porque la gente lo vivía como una fiesta, no era una, algo realmente para estar ahí serios y tal, bueno pues como tradicionalmente se ha vivido el misterio en el tiempo. Sí, está describiendo cómo vivimos el misterio de, en Elche. Eh, estamos escuchando de fondo ese ternario esa pieza que como ha comentado podía a ver si sí. se te puede interpretar de distintos estilos, pero eh, precisamente eh, estamos escuchando la voz de uno de los apóstoles más queridos en esta ciudad, Francisco García Linares. ¿Usted lo conoció, no? Sí, mucho, éramos muy amigos sí, y además yo siempre además siempre me acuerdo que él tenía un detalle conmigo toda la vida, pero nos conocíamos de de años y, y madre, pues eh, la amiga, su madre, fíjate también la relación familiar. Y yo siempre me acuerdo con mucha emoción cuando mmm, acababa la, la procesión de la Virgen el día 15, eh, el ramo de jazmín que lleva la Virgen a los pies siempre me lo guardaba para mí. Eso mientras ha vivido Paco. Eh, en Entonces eh, yo creo que en fin, sentimentalmente un regalo muy bonito. Fíjese, eh, ha dicho un ramo de jazmín, es, ¿qué importancia tienen las flores aromáticas en la fiesta, o la vespra y la fiesta? Sí, bueno, mucha. Mire, eh, la, la fiesta, la, eh, cuando el Papa, al año 635 eh, eh, manda a celebrar la fiesta de la Asunción, es lo más parecido a lo que, bueno, yo creo que es eh, exacto, el sitio, es la, es la, es la roba porque dice el Papa que, la, y ahora respondo a esa pregunta porque está en ese contexto, el Papa manda que se haga una procesión cuando cantadas las vísperas, y las vísperas del Día de la Virgen, o sea, las vísperas de la Víspera de la Virgen, las primeras vísperas que se llaman, porque las vísperas de la Iglesia son dos, las primeras que son la, el, lo que nosotros llamamos la víspera, o sea, las de hoy, cuando se van a cantar en Santa María esa tarde a las siete, son las primeras vísperas de la Virgen, y mañana serán las segundas vísperas. Bueno, pues el Papa manda que cuando se cantan las primeras vísperas, que se cantaban eh, según unos en San Juan de Letrán, según otros en San Andrés, en Roma, pero en fin, eh, manda que salga una procesión, a partir de entonces, cuando acaban las vísperas, que esté dando la vuelta a todo el foro romano, lo que la, la, la ciudad de antigua de Roma, y que vayan con hachas encendidas y la gente iba esparciendo eh, y, y, y llevaban también eh, flores, o sea, plantas aromáticas, ¿no? Seguramente la alfáviga, ¿eh? La lávega, ¿eh? Como, como en el que... Porque era un elemento, digamos, la... la, la... En fin, esa planta, esas plantas tienen un símbolo, un signo de salud, ¿no? Son salucíferas ¿no? Entonces se llevaban. Probablemente eso venga, incluso... De una tradición precristiana, es decir, de la fiesta que había en honor a Diana o en honor a, a, a Baco, también estos días, ¿no? en, en, en, en el Imperio Greco Romano. ¿no? Y entonces se hacía también la fiesta llevando esas flores, o sea, esas plantas a Lutípera. Y de ahí, pues, naturalmente, se, se trasladó a la tradición cristiana y el Papa iba presidiendo esa procesión con doce sacerdotes o doce obispos y que representaban los doce apóstoles y se llevaba pues, un cuadro que decían que había pintado San Lucas de Cristo y otro de la Virgen, llamada de, de, de Verónica de Cristo y la Verónica de la Virgen. Entonces lo llevaban en procesión y llegaban hasta, después de las vueltas toda la noche por el, el foro romano, llegaban hasta la, la Basílica de Santa María de la Mayor. Y ahí el Papa decía la misa al pontifical. Entonces, iban acompañados de esas... Y se, y se iban tirando esas, flores, esas plantas no por las calles. Y, el, eh, y, y las llevaba también la gente de la mano junto con las antorchas. De ese, y entonces el Papa, en Santa María la Mayor, acababa con la misa solemne eh, del Día de la Virgen. Si se da cuenta, es la Roa. sí El misterio mm -hmm. empieza con el canto de vísperas hoy y mañana de vísperas y completas. Y también... Entonces, eh, cuando acaba el misterio y la representación, Acaba de ver el y entonces la gente empieza a salir haciéndolo roba, que es dar la vuelta a lo que era, vamos, en fin, en Elche no es el foro romano, pero es la vida murada. Entonces se da la vuelta y se cuenta que la Virgen recorre, la, la robar recorre la vida murada. Y es toda la noche, hasta que sale la Virgen por la mañana y, eh, y acaba la, la, la, la procesión de la Virgen con la misa que normalmente si está el obispo, como mañana va a estar, pues con el pontificado lo mismo que hacía el Papa. ¿no? Es decir, que realmente ser, yo creo que la Roa se ha conservado como la pieza, digamos, más antigua de la, lo que era la... la, la en fin, el cómo había que celebrar la fiesta de la Asunción. Y eso tiene que ver por lo... Y antes, en Elche, pues eh, cuando yo me acuerdo de pequeño, claro bueno, hace ya cuando hicieron las barbaridades o esas que, que se han hecho en Elche, eso que llaman... el en fin, el desarrollismo de los años 60 y 70, que se hicieron burrada a la en todas las cosas se tiró pues, las casas de la Virgen y todo el barrio de aquel de Palacio y tal. ¿no? En toda esa parte, y en la parte del centro del que entonces había muchas casas de plantas bajas, pues ponían la gente las alávegas, ¿eh? la víspera de la Asunción, las fábiges, no que se ponían en todas las plantas, la, en las casas, ¿no? sobre todo la noche del 14 de agosto. Y el, el, hoy día se conserva, bueno, imagino que lo han conservado, no sé, pero vamos, yo me acuerdo en, en la época que yo estuve en la alcaldía, todavía se conservaba, y yo, porque después también se ha conservado, el que en, la, en el ayuntamiento, en las puestas del ayuntamiento, eh, para la procesión de la Virgen se ponían las alabegas, que se estaban todo el, todo el año, yo me acuerdo que en mi despacho, la el despacho de la Alcaldía, Estaban las alabegas que las la señoras que limpiaban las tenían siempre pues, muy cuidadas porque eran las que se bajaban al, para la procesión de la patrona para que estuviese, estuviesen en la puerta del ayuntamiento, que era el residuo que quedaba. ¿no? Y luego, si se da cuenta, cuando la virgen se la pone en la cama para besarla, este año no se va a poder besar aunque está ya pues está ahí abajo, eh, se ha bajado del camarín, pues la está rodeada también de, de, de alávegas, ¿no? Esas flores, se ha dicho que esa era la flor, o sea, la planta, uh -huh. una planta salutífera que indica precisamente a la salud. Y tiene mucho que ver la fiesta de la Asunción y la procesión de la Asunción de la Virgen con el tema de la salud, ¿no? Entonces pues este año uh -huh. hay que insistir en eso porque tiene, yo recuerdo que, bueno, la Virgen cuando salen por la procesión de, de hoy, de mañana, perdón, cuando hay algún enfermo, Que pasa la Virgen por ahí, generalmente hay una cosa que se llama la, la gira de la Maredeu, y es que la Virgen se devuelve a, a la. al fin, a donde se para orient, que el enfermo. Se orienta, sea, se orienta hacia, y, hacia la casa donde está. Hacia el la casa del enfermo. Entonces, bueno, es decir, que tiene mucha relación con la petición y bueno, o, la, o la expresión que hay eh, cuando acaba el misterio y saluta a la interés, eh Es decir, es un poco la, esa petición de salud a, a la Virgen, que por eso precisamente en gran parte existe el misterio, porque ya lo di comenté el otro día, el primer día, que cuando la cofradía que hacía la fiesta de la asunción de la Virgen eh, no tenía dinero, pide la primera subvención al ayuntamiento, el año 1530, y el ayuntamiento concede una subvención bastante grande a la fiesta, justamente porque es la patrona de la ciudad que nos tiene que, que, que proteger de todos los males, ¿no? por tanto desde ese punto y habla de los males de la agricultura, de las sequías y los males contagiosos e infecciosos. ¿no? Por tanto tiene mucho que ver con precisamente la petición de la salud a la virgen. Importante, eh, me encanta cómo nos ha recordado también esa tradición de, de muchas casas de cultivar en verano esas pues, alávegas. La, las alfabies, las alfabiges sí, sí. del camber. Manuel Rodríguez, también hay otro aspecto en la Vespra que es muy esperado, no solo el Ternari, sino también el cántico del Araceli, también por, eh, porque se abren las puertas del cielo en ese momento en que bajan los, apost hay los ángeles para llevarse el alma de la Virgen una vez que ha abandonado eh, su vida. El Araceli también es algo destacado y estamos escuchándolo ahora. son los cinco ángeles que van a tomea, tomar posesión del alma de, de la Virgen de la Asunción. Señor Rodríguez, ¿por qué cinco ángeles? ¿Por qué este, el órgano, cada vez que se abren las puertas del cielo? ¿Qué, ¿Qué hay detrás también del arce Bueno, yo que, vamos, primero el tema de, de si son cinco ángeles o cuatro y uno. O sea, porque... Eh, La, si se da cuenta, quien está en medio es un sacerdote, pero ya menos tiene que ser sacerdote si continúa la tradición de que sea sacerdote quien se lleva el alma de la Virgen y lo segundo va revestido de ornamentos sacerdotales, no va con los demás como una, con unas alas y tal, sino con el alba ¿no? y con el cíngulo y tal y, la, y lleva una, una, una sobrecapita para coger la, para no tocar, o sea, para, to, tocar el, para envolver la la imagen de lo que llamamos en la animeta de la Mareleu, ¿no? esa muñequita que representa el alma de la Virgen, que además es una escena que si vemos los íconos orientales de las iglesias bizantinas o las tradiciones por ejemplo de la época medieval en el centro de Europa, eso se da en casi todas las representaciones ¿no? de, digamos eh, escultóricas, pictóricas etcétera, esa, esa escena y sobre todo en el mundo, en el mundo bizantino, en el mundo oriental Entonces, ahora, la discusión si realmente son cinco ángeles o cuatro, porque claro, el, en el Consueta dice que aparecen cuatro ángeles y U, el Mich, ¿no? U, eh, es decir, el, el, el U es posiblemente eh, una figura un tanto difuminada de Cristo, porque generalmente en los iconos bizantinos y no solamente los bizantinos, sino en las representaciones medievales eh, que, digamos escultóricas o pictóricas, Quien baja es Cristo a llevarse el alma de la Virgen. ¿eh? Y claro, es curioso que en el misterio no son cinco ángeles que van todos vestidos iguales, sino cuatro y uno en medio, que además debe ser sacerdote y que va revestido de ornamentos sacerdotales quien se lleva el alma de la Virgen. Probablemente sea una, casi con seguridad desde mi punto de vista, una figura, valga la expresión, difuminada de, de Cristo. ¿no? Hombre, lo que pasa es que parece que queda muy mal el hecho, valga la expresión, ¿eh? lo digo así, eh, eh, porque es una escena finísima cuando tiene que bajar otra vez con, con el alma el hecho de que Cristo se quede abajo y sube a la Virgen, ¿no? Entonces, claro, eh, y luego aparece en la, en la Trinidad otra vez, ¿no? Porque después aparece en la Trinidad para coronarla. Y entonces, de alguna manera, pues yo creo que es una, es una manera muy elegante ¿no? de plantear la figura de Cristo sin plantearla, desde mi punto de vista, ¿no? Es decir, eh, seguramente es la, la figura de Cristo la que estaba, la que estaba eh, fino originalmente y por eso ya lo digo porque además ha conservado pues todos esos esas, uh -huh. esos elementos no de los de los ¿Ah, hay, ornamentos litúrgicos y tal ¿no? hay más ambigüedades de este tipo en el misterio bueno, pues me imagino que ambigüedades habrá eh, bueno pues algunas puede haber ¿no? pero vamos no sé tampoco eh, sí, yo pensar. con que estas cosas Yo creo que estas cosas tampoco, eh, es decir, eh, se van construyendo a lo largo de la historia, ¿no?, mm. realmente. ¿Y, y, o sea, que... ¿Y por qué el órgano cada vez que se abren las puertas del cielo? Hombre, la manera de, digamos, de acompañar con música, o sea, el, la música es, pero no, por supuesto en el misterio es fundamental, ¿no?, porque realmente está el misterio está todo cantado. Antiguamente, más que la música de órgano, lo que había era la música de ministriles. ¿eh? O sea, los, los, los, los, los, eh, los, los sones antiguos de, la, de, la, de los instrumentos antiguos que iban acompañando, además, a los apóstoles y a los. En eh, fin, a, a lo, a, a, en todos los cantos de la iglesia. Eso. Estuvo, después, bueno, se cambiaron por una serie de instrumentos, como el alfajot y algunos ya, que se utilizaban, y yo creo que hasta el año 1924. El año 1924 hubo unas reformas en el Misteri, con lo cual todo eso se quitó. Yo creo que fue una pena, porque mm, eh, mm, la, el Misteri no es un acto, yo eh, con eso insisto mucho, del teatro al uso, ¿no? Y entonces se plantearon cosas, como decir, bueno, es que eh, en aquella época de Jerusalén, no sé qué tal, eh, lo de la Virgen y tal, ¿no? Ahí no existía eh, el fagón, ni existían los músicos tocando, ni no sé qué. Pues queda mucho más bonito si la los músicos no están ahí, en el, porque estaban ahí en el presbiterio acompañando a los apóstoles y tal. Y todo eso se fue quitando, ¿no? Y el año 24 ya se remata. Y Oscar Esplá que es quien lleva a cabo en fin, la dirección de las reformas pues crea unas introducciones de órgano que por una parte eh, sirven para, para suplir ¿no? esa supresión que se había hecho de la, de los, primero de los antiguos ministriles y luego pues de los músicos que acompañaban en la representación y hace esa en fin, y él, eh, él crea estos estas interludios o estas eh, introducciones del órgano que además sirven también para dar el tono a los cantores, ¿eh? se da cuenta cuando va a tocar, va a cantar San Pedro y tal y cual empieza, sigue, o sea, después de la, de la de la introducción que hace el órgano, o sea, introduce las notas ¿no? que tienen que cantar los, los los cantores, ¿no? Ese es el motivo. Pero fue una pena, mire eh Jordi Sabay, ¿no? Eh, hizo una recreación de cómo sería la introducción, porque los los Apóstoles y cuando entraban a Santa María, cuando iban a tocar el Carnari, iban acompañados de los músicos al lado. ¿eh? Y al igual que eh, bueno el, el sacristán, por ejemplo, de Santa María, pues estaba por ahí, pero vestido de sacristán, ¿no? Para hacer unas cosas. Y todo eso se pensó que, que le quitaba como realismo a la representación. Yo creo que fue un error porque es que se veía la representación como si fuese una película de Hollywood, ¿no? Claro. Es decir, ¿en qué se parece esto a Jerusalén? Mire, esto es un acto litúrgico, no es una película. Y entonces, incluso hubo gente, yo he visto actas, que plantean incluso que se suprima en la procesión de la Virgen, el entierro de la Virgen, uh -huh. el palio. Vale. ¿Por qué? Porque decían, no es que en Jerusalén no había palio, hombre, no, claro, pues no había palio, ni la cruz tampoco, porque iba la cruz en, la, uh -huh. en los actos profesionales, es una cosa del siglo VI, pero claro, mm. estamos viendo un acto litúrgico que cómo se hacía, cómo se hace el entierro de la Virgen, pues cómo se hacían los entierros en aquella época. Mm. Manuel, o sea, Rodríguez, no, no nos queda mucho más tiempo y aún sí. me queda una última pregunta porque eh, es verdad que ha hablado de los orígenes, pero ¿por qué eh, se, ha, se ha querido dar inicio al misterio de Elche con la llegada de la Virgen de la Asunción por mar. ¿Por qué, esta, bueno, es una... ¿por qué este sí. origen para el misterio? Bueno, desde mi punto de vista hay una cuestión. Es la propia defensa de la ciudad. La, la, la leyenda de, la, de la, la tradición de que la Virgen viene por mar, es, eh, en, la, en elche, es decir, lo que es la tradición tal como se cuenta de Cantó y tal, es muy tardía. Eso es del siglo final, es del siglo XVII, seguramente, que aparece la tradición. Lo que es la fiesta de cantó, tal como la conocemos, eso no se hace hasta el año 1865. O sea que realmente... Y claro, cuando se dice que la Virgen trajo los, las patituras aquellas del consueto del Misteri... Bueno, pues no tiene sentido, no bueno, tiene sentido sentido, no es histórico, porque el misterio se representaba mucho antes que aparece la leyenda de la Virgen. Es decir, los cantos de, del ángel, los cantos de tal, los cantos de, sabemos los autores, algunos autores, como el caso de Luis Dick, ¿no? que compone la Judiada, o, o de Matías Pérez, y tal. en fin, bueno, toda esta gente eh, se sabe o sea, qué autores son y, que, y, y muchas cosas son naturalmente anteriores a la aparición. De, la, de, la, de esas leyendas de la venida de la Virgen. Eh, ¿Por qué se cuenta esto? Pues desde mi punto de vista, por tres cosas. Una, se le quiere dar al misterio una aparición de un tipo milagroso. Entonces viene la Virgen que trae además las partículas del misterio. ¿Pero por qué se cuenta eso? Lo segundo, porque hay una tradición muy antigua, no solamente en Elche, en todo el mundo, de la relación entre la Virgen, las diosas antiguas del de la de fin, de, la, de las religiones, con el mar. ¿Por qué? ¿Por qué la Virgen, la imagen de la Virgen es tan importante? Porque es como decía un antropólogo actual, que dice que es el icono más importante en dos mil años. Dense cuenta que la, la imagen de la Virgen han recalado toda una serie de tradiciones antiquísimas, ¿no? Las diosas salían del mar. En definitiva, el mar es la fuente de la vida, la madre es la fuente de la vida, ¿eh? Y eh, todo eso se une precisamente en la imagen de la Virgen que aparece también en el mar. Y por otra parte, ya, desde mi, ya muy concretamente en Elche, ¿por qué se cuenta esta leyenda? Pues porque se cuenta porque en Elche había una discusión muy grande de quién tenía que ser ciudad. si fin, no hay una, una defensa de la ciudad, había muchos problemas. Yo en el. En el El pregón que hice este año de San Agatángelo, hablando de San Agatángelo, que también, curiosamente, el tema de la leyenda de la, de la venida de la Virgen por el mar es contemporánea a la aparición del patronado de San Agatángelo en Elche, es porque es una defensa de la propia ciudad. Entonces, se discutía muchísimo cuál era la antigua írice, ¿no?, porque tenía mucha importancia las cuestiones sí. históricas, ¿no? Yeah. ¿Dónde está la sí, Ilice sí. Antigua? Sí. Mira por dónde viene la Virgen y va a Ilice. Uh -huh. ¿Y dónde estaba Ílice Le ponen a los, bue a los bueyes un, en fin, sí, un sí. paño Eso y lo... tal, y van, y van a Elche, Ay. no se vienen a Alicante, sí. ¿eh? o se van a, a Orihuela. Uh -huh. ¿eh? entonces, lo, entonces, bueno, pues son tradiciones que la gente cuenta pues para defender la ciudad. ¿Quién podía defender la ciudad? Uh -huh. eh, pues... Mire, eh, Vicente López, el pintor, el ayuntamiento de hecho le encarga un en aquella época, el siglo XVIII, eh, una una un cartel, que era un cartel, bueno pues de, de marketing, eh, para defender la ciudad. Y pone a la Virgen subiendo al cielo, bajo está el arca, la, la Virgen además con el icono que o es sea, la, la representación de la imagen de la patrona. Y bajo está una, el arca Que pone claramente, soy para Elche, ¿no? y, eh, bajo, y, y ahí está, bueno, pues, a eh, los apóstoles en Jerusalén y tal, pero claro, Jerusalén está representado por el Ayuntamiento de Elche y Santa María y todas esas uh -huh. cosas, ¿no? Y es una manera emblemática, uh -huh. ¿no? Bueno, pues, de defender la ciudad, ¿no? Pues... Y la Virgen viene, pues, a defender la ciudad. Y... Por, por pasar la patrona, claro. Uh -huh. Pues Manuel Rodríguez, no hay tiempo para más. Hemos llegado a las Muy diez bien. y tres minutos. Damos la bienvenida a quienes nos siguen ahora a través de la televisión. Estamos con Manuel Rodríguez, eh, él es doctor en filosofía y ha sido alcalde de esta ciudad, cerrando esas entrevistas que hemos mantenido desde, la, desde el pasado mes aquí en el programa La Glorita para conocer esos distintos aspectos del misterio. Hoy hemos hablado de la vespra, de la fiesta menos, pero nos quedamos con lo que nos ha dicho. El misterio también está muy vinculado para garantizar no solo nuestra esencia como pueblo, sino la salud de todos los ilicitanos. Y en tiempos de pandemia hay que acabar como se acaba siempre, con la coronación, además de los vivas, en esa frase que usted nos ha adelantado y que me quedo con ella. Salud. Pero salud, pero hay que ver, efectivamente. Ve, Muchísimas... Muy bien, por eso, salud y que la gente, en fin, eh, cuide a todo el mundo, pero sobre todo, eh, o sea, la, la, la lección que hay que sacar es la de cada quien, ¿no? Que cada quien cuidemos de nosotros mismos y de los demás. ¿eh? Yo creo que ese, ese es un buen mensaje que puede, se puede deducir de todo esto. Es decir, en definitiva, la asunción de la Virgen significa la salvación no solamente de, de una idea, de un espíritu, Sino en cuerpo y alma, es decir, que también los cuerpos son parte de las personas. ¿eh? Y eso es un tema que hay que. Y además, hay que, hay que defender a cada persona. Hay que defenderla de las enfermedades y de los virus también de ideologías ¿no? que van en contra de las personas, ¿no? porque por una idea muchas veces muere mucha gente y no vale la pena. ¿eh? Mm. Hay, que, hay que defender a las propias personas. Un buen mensaje. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, ¿eh? muchas gracias Rosmary.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 Pasan siete minutos de las diez de la mañana, lo han escuchado ustedes, la importancia que tiene la celebración del Misteri Delch de en nuestra ciudad durante siglos. Es una tradición que hemos mantenido viva y por supuesto que el día 15 de agosto es una jornada muy destacada en la ciudad. Por eso no es de extrañar las quejas que se han escuchado durante estos días por... Eh, por no haber conseguido desde el equipo de gobierno que la Consellería entienda la esencia del pueblo ilicitano y no haya impedido que las grandes superficies y los supermercados abran el 15 de agosto. Ayer Comisiones Obreras, esta misma semana Comisiones Obreras se sumó también a esa postura contraria pero también criticó la pasividad del ayuntamiento, que según el sindicato debería haber presentado un recurso para agotar todas las vías antes de que el día 15 sea aperturable comercialmente. Para hablar de esas críticas que han surgido en el Senado de Comisiones Obreras, tenemos con nosotros, al otro lado del hilo telefónico, a Iván Campello, él es miembro de la ejecutiva del Sindicato de Comisiones Obreras del CHIM. Muy buenos días, Iván. Hola, muy buenos días, Romery. Eh, ¿Ustedes eh, consideran que el equipo de gobierno no ha hecho suficiente para evitar que desde la consellería se haya permitido la apertura el 15 de agosto? A ver, nosotros lo que consideramos, efectivamente, que creemos que se podían haber agotado todas las vías, había una la vía del recurso y demás, y creemos que ya no solo para este, sino para otros, para otros posibles... Eh, Años posteriores creíamos que era la viabilidad que había que haber hecho y que había que haber continuado con el recurso hasta el final. Eh, básicamente porque no es, no es la primera vez que pasa, ya pasó en el 2015. El sindicato se posicionó en contra, y el sindicato y la mayor parte de la sociedad se posicionó en contra de que se abriera el día 15. Consideramos que es el día eh, más representativo para la ciudadanía de Elche y para los trabajadores y trabajadoras de Elche. Entonces, eh, ¿Y qué ocurrió, eh que haber ¿Y qué ocurrió en 2015? ¿Se consiguió? No, no, no, tampoco. Y entonces, en el 2015 ya hubo unas protestas, hubo una, una recogida de firmas en, durante, en, todas las, eh, en todas las grandes superficies y demás. Y consideramos que esto es una imposición que viene a través de las grandes patronales del comercio. Y además que no es bueno ni siquiera ni para la ciudadanía, pero tampoco es bueno para los pequeños comercios, que lo que hace es arrastrarlos y tener que obligarlos a abrir unos días que que no es, no es necesario. No es necesario por varias cosas. No es necesario, en primer lugar, no es necesario porque no, no, la ciudad está abastecida. ¿no? Es ilógico creer que la ciudad no esté abastecida porque esté cerrado el día 15. No tiene sentido ninguno. Eh, ¿Y qué, qué, qué piensan ustedes que, que va a ocurrir el mañana? Porque bueno, el alcalde ha remitido bien. cartas a, a los centros comerciales, a las superficies, y ya hay, hay algunas que realmente han colocado el cartel de cerrado el día 15. Sí, lo agradecemos también a esa a esas sensibilidad que han tenido algunas de las eh, grandes superficies, bueno, o medianas superficies. Pero, eh, no sabemos qué va a pasar, pero sí que es verdad que nosotros, eh, dentro de este escrito y de esta nota que hemos hecho, pedíamos también que por parte de la ciudadanía se tuviera responsabilidad y no se asistiera, no sé, para dar un mensaje a, tanto a todas las instituciones creemos que no es, no es necesario. Estos trabajadores que están en estos han sido trabajadores esenciales durante el, el tiempo más duro de la pandemia y, por lo tanto, se merecen también el descanso en esta fiesta patronal. Sabemos que no es una fiesta eh, al uso de todo como, como han sido todos los años. Este año es especial en todo, en eso también, pero también teníamos que tener un reconocimiento a estas trabajadoras y trabajadores que han estado al frente en estos días tan complicados y que han estado pues, dando servicio a, para que todos estuviéramos abastecidos. ¿Qué valoración hace de las declaraciones del alcalde y de esa iniciativa de escribir uh, una carta a las grandes superficies? A ver, todo es positivo. Eso también es positivo, evidentemente. El que el alcalde se posicione de la ciudad y en la máxima responsabilidad de la ciudad se posicione en contra de que, en fin, que, no, que, pidiéndole a las grandes superficies que no, que no abrieran También es positivo. Sí que es verdad que nosotros lo que, lo que sí que le criticamos es que creíamos que todas las vías legales se deberían de haber, de haber utilizado. Y ya no solo eso, sino las presiones que se pudieron hacer a nivel del país valenciano cuando, cuando en, la, en las mesas de negociación y de comercio, o el sindicato, por ejemplo, votó en contra de, la, de que fuera el 15 festivo aperturable. Creo que tendríamos que haber estado, o tenía que haber estado eh, agotando todos los, todas las vías. En, en general, el, el, el comunicado que hace el alcalde pues lo apoyamos evidentemente, porque nosotros lo que pedimos es que no se abra y que la gente no acuda ese día. Ustedes, claro, ustedes han destacado eh, el aspecto de que sí que, que había recursos, eh, pero cuando se le preguntó al concejal de Comercio, que es de compromiso él decía que es una normativa, que no, ni el Gobierno valenciano ni el Gobierno local pueden hacer nada ante una normativa, porque es lo que permite la ley. Hay una ley eh, nacional, evidentemente, hay una ley nacional y luego se deciden los eh, festivos aperturables en cada una de las zonas dependiendo del volumen de la ciudad o no. Entonces, cuando una vez que se decide eh, si es aperturable o no, a eso sí que cabe recurso. No cabe recurso a la ley nacional, evidentemente. Todo el mundo sabemos que hay unos ciertos festivos aperturables, pero este se tomó la decisión de que fuera eh, festivo aperturable concretamente en Valencia, en Ciudad Ciudad, no es aperturable por una decisión. Es verdad que ellos se rigen por otra normativa diferente, pero eh, el 15 de agosto en Elche sabemos que es un día muy especial. ¿Y esto nos ciudad. va a ocurrir cada vez que el 15 de agosto coincida en sábado? Pues eso es lo que nosotros decíamos, que habría que ir. Habría que ir. Creíamos, creemos que tenía que haber agotado todas las vías porque eh, esto hubiera dado pie a que a futuro se tuviera claro el posicionamiento de, de la ciudad. No sabemos qué va a pasar, sabemos lo que pasó el día 15 al 2015. Y también sabemos lo que acaba de pasar en, en esta vez. Por lo tanto, por eso pedíamos que se agotara todas las vías. Algunas habiendas que posiblemente no hubiéramos llegado en tiempo y en forma. Pero aún así consideramos que era la mejor vía. Usted ha dicho que el 15 de agosto, todos lo decimos, que no es justo que los trabajadores esenciales sí. que han estado trabajando durante esos duros meses sí. de confinamiento ahora también tenga que trabajar el día tan señalado como es el Día de la Virgen. Iván Campello, usted pertenece a la Ejecutiva de Comisiones Obreras. ¿Cómo está el comercio en Elche? Pues el comercio en general, pues eh, sobre todo, viene muy influido por el tema de las grandes superficies. Eh, las grandes superficies son las que han manejado eh, mucho el control de cuando se abre, cuando se cierra. Entonces... Y que es verdad que nosotros hemos apostado también siempre por un comercio local y más regional. Lo que pasa es que, porque además eh, consideramos que es el que deja también riqueza en la zona, pero aún así, a sabiendas que las grandes superficies dan mucho trabajo a trabajadoras y trabajadores. Pero consideramos que se debe de reforzar el comercio local y creo que el ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo por, por ese comercio local del de día a día y los trabajadores de, y trabajadoras debemos de reforzar también… Esa economía local. ¿Tienen ustedes datos de si ha destruido empleo o no en este sector? No, en, en, en, esta, en, en esta pandemia sí que es verdad que sobre todo ha, han habido muchos, muchos ERTE, sobre todo en lo que es en el comercio, en la hostelería y demás. Eh, sí que hay muchos locales de este tipo, que, de hostelería y demás, que... No han acabado abriendo ahora, todo el mundo sabemos que ahí conocemos en los, en los alrededores, pero datos concretos en, en la ciudad de cuántos y demás no, no tenemos. Pues Iván Campello, muchísimas gracias por explicarnos lo que se podía haber hecho y sobre todo nos quedamos con ese mensaje que ustedes, ya que se va a poder sí. abrir el 15 de agosto, ustedes invitan a la ciudadanía a que no compren el 15 de agosto, es lo que quería decir, ¿no? correcto, y que hoy sea, que aprovechen hoy si tienen que hacer cualquier abastecimiento para, para hacer la compra y, y que no, no, no se vaya mañana, para dar un mensaje a, a todo el mundo. Pues con ese mensaje nos quedamos, porque el día 15 de agosto es el día de Elche, es el día de la Virgen con o sin fiestas. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, don 101.4 tele Radio Marca Ha llegado La hora de la verdad. Este domingo a las 9 de la tarde en el 101.4 Tele Elche en Radio Marca, vive el partidazo en directo Zaragoza Elche, vuelta de las semifinales del Playoff con todo el equipo de marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Motos Marín, Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Novo Center, Taperías Franja Verde, Mármoles, Formas y Diseño. Restaurante Martino. Talleres Hermanos Bri. Mercados del Che. Restaurante Espacio. Quiles. Talleres JJ Linero. Ace Broker Group. Ferretería Antonio García. Restaurante Franja Estadio. Painby, Maderera Ilicitana. Restaurante Catona. Juan Agulló Citroën. Nautic Antonio. Brooklyn Fitboxing. Salones Agulló Alonso. Carácter. M Solers. El Hogar del Profesional. AXA Port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 Agosto, mes de vacaciones, de disfrutar con la familia, amigos y qué mejor disfrute que venir este mes de agosto a Restaurante Martino. Excepto el martes 25, abrimos con el sabor de la mejor cocina tradicional. Date un capricho este agosto, te esperamos. Restaurante Martino, en Carretera El Chadolores, kilómetros 6700. Teléfono 965 45 1740 o en salonesmartino.com.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 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con y Alonso. Pues pasan 21 minutos de las 10 de la mañana y ya tenemos con nosotros aquí en el estudio de Teleelch en Radio Marca a nuestra compañera Ana Pascual. Muy buenos días, Ana. Buenos días, Ros. ¿Qué hiciste en la NID del Alba? ¿Fuiste una de las miles de personas que lanzaron algún cohete o palmera? de esas de colores anoche. Yo anoche tuve una noche realmente atípica, tranquilita, me quedé en casa viendo el fútbol y la, nit de la alba pasó bastante desapercibida, desgraciadamente, pero bueno, mantengo las ganas para el año que viene. Como también el partido de Leche, ¿no? Porque tampoco hubo goles, eh, efectivamente. Hubo no fue nada especial. Bueno, es importante también el resultado, mejor empatar que perder, eso sí, aunque hubiera sido mejor la victoria. De todas formas, cuéntanos, eh, Ana, eh, por lo que has podido recoger espérate que te cambie la sintonía informativos por lo que has podido recoger hoy eh, ¿tenemos eh, algún balance de sí, las incidencias hacer... de la Sí, vamos a hacer un pequeño balance de anoche, ayer el dispositivo de la policía local funcionó correctamente esta mañana el concejal de seguridad Ramón dará un balance en el que informaremos más tarde en los informativos de la UNA, pero de momento sabemos que se lanzaron muchos cohetes, muchas palmeras y que no hubo incidentes importantes porque bueno, ese dispositivo funcionó correctamente y pudo controlar las carretillas que no se lanzaron y los botellones, pero sí que no pudo evitar que un joven de 27 años resultara herido grave en una reyerta entre dos familias que tuvo lugar anoche a las once y media en un bar del barrio de Carrús, según fuentes policiales. El joven fue asistido por el personal médico del SAMUR por las lesiones sufridas tras la agresión con arma blanca y fue, según fuentes sanitarias, trasladado al hospital del Brinálopo en estado grave. Esperemos eh, que se recupere de esa, de esa agresión, de ese apuñalamiento. Ana, aparte de este suceso, la rueda de prensa de Ramón Abad supongo que, que estarán, estaremos pendientes ¿no? de ese balance de incidencias durante la noche de la Nid del Alba. Sí, está teniendo ahora mismo lugar con nuestra compañera Marga García, está allí y nos lo contará más tarde. Con lo que a la una también lo podéis contar aquí. Efectivamente. Eh, hay que escuchar las noticias para ver esos incidentes de la Nid del Alba. Y hoy, ¿cómo se presenta? Porque hoy es el día grande, son las vísperas de la festa, la vespra. Efectivamente, no habrá las representaciones del Misteri como ya hemos anunciado anteriormente debido a la pandemia, pero sí que va a sonar la música en la Basílica hoy y mañana con la interpretación de varios motetes coincidiendo con las vísperas de la Asunción. El evento sí que es verdad que está limitado a 200 personas para respetar la distancia y habrá medidas de control como la toma de temperatura a los asistentes. El patronato ha animado a los ilicitanos a seguir el evento en directo a través de las redes sociales del Misteri, pero también la música de la Fiesta se escuchará en diferentes barrios y pedanías, como por ejemplo mañana 15 a las 9 menos cuartos escucharán varios motetes a través de cuatro equipos de música situados en la Glorieta, la Plaza Primero de Mayo, la Plaza del Conde de Casas Rojas y en La Hoya. Además, Teleel se ofrecerá las representaciones de la Vespra y la Festa de años anteriores, hoy y mañana a las 6 de la tarde. Pues estaremos muy atentos también a eso. Y Telelch también eh, ofrecemos las representaciones, ¿no? Es lo que acabas de decir. Sí, exactamente. Pues, como siempre, nosotros ayer también emitimos ese lanzamiento de la palmera de la Virgen desde el Campanario de Santa, Miel, de Santa María para emocionar con ese silbido de los cohetones, sí. de los ayer, centenares de cohetones. Ayer, además, en redes sociales también se vio mucho movimiento de gente publicando sí. vídeos, imágenes mm. de, bueno, pues de cohetes, de palmeras, de la palmera de la Virgen en años anteriores, se nota que da mucha pena que no se pueda celebrar este año. El montaje que más me gustó, evidentemente, al margen de las imágenes que nosotros lanzamos, fue ese vídeo que ha realizado Visit Elche, que con el aroma silicitanos y con el ruido de la coeta de fondo y de los silbidos de la palmera de la Virgen, pues nos muestran la belleza de esta ofrenda de fuegos artificiales a la patrona. Me gustó, también se hizo viral ese vídeo sí. de Visitelche. María Ana, pues tenemos algo más. Sí, bueno, recordar que ayer tuvo lugar esa sesión pública del Patronato uh -huh. Rector del Misteri, que fue presidida, bueno, como de costumbre por el alcalde Carlos González, pero esta vez fue en el centro de congresos para poder mantener todas esas medidas de seguridad, como la distancia, que en el ayuntamiento no se podían mantener. Fue un acto que sirvió para reafirmar la importancia de la fiesta en Elche en un año que no se va a poder celebrar como de costumbre, pero también para mostrar sobre todo la indignación por la apertura comercial el 15 de agosto. Además, se dijo que el presupuesto del patronato incrementará un 16% con respecto al ejercicio anterior, elevándolo así a 379.500 euros. Pues muchísimas gracias, Ana. ¿Qué más tenemos de previsiones para esta jornada del viernes, además de la rueda de prensa del concejal de Seguridad? Bueno, pues sabemos que el alcalde y miembros del equipo de gobierno van a visitar las obras en la corredora y la plaza de Baix, por lo que imaginamos que nos ofrecerán alguna actualización de cómo avanzan las obras. Y bueno, más tarde haremos un pequeño reportaje de lo que va a ocurrir hoy en la Basílica de Santa María, que se emitirá en el programa de fiestas. Tendremos a Salvador Campello en unos minutos para ver ese programa especial de fiestas. Ana, buen trabajo. Nos volvemos a ver y a escuchar a la una. Sí, nos vemos a la una. Hasta luego. Gracias, Ana. Nosotros continuamos después de este repaso a la actualidad el local y las previsiones informativas para esta jornada de viernes. Vamos a continuar esta crónica ahora con... Eh, lo que tiene que ver eh, con el Elche Club de Fútbol, con el partido que disputó ayer de play-off el equipo verde, Paco Gómez, Paco Gómez, cuéntanos. Hola, Ross, buenos días. El primer partido de la semifinal del play-off de ascenso nos dejó un empate a cero entre Elche y Zaragoza, las espadas en todo lo alto, y será la Romareda la que dicte destino del conjunto ilicitano el próximo domingo a partir de las 10 de la noche. El partido estuvo marcado por la expulsión de Jonatas de Jesús en el minuto 29 de la primera parte. Hasta ahí fue un encuentro donde el Elche... Tuvo más el mando, el dominio, pero sin ocasiones de gol. A partir de ahí, el Zaragoza dio un paso al frente y dominó el encuentro, creando hasta tres ocasiones de gol. Los ilicitanos, sin embargo, en el segundo tiempo, en la parte final, con los cambios de Pacheta, supieron leer el partido y mantuvieron a raya al cuadro maño. Se puede decir que el Elche salió vivo de este partido porque jugó 65 minutos con un hombre menos y el Zaragoza no fue capaz de aprovecharlo. Esta es la valoración de Pacheta una vez finalizado el partido. ¿Qué valoración hago del partido? Pues que yo me voy muy, muy, muy satisfecho, muy orgulloso de lo que he visto con, con mi equipo. Sin duda que el partido ha sido condicionado por esa expulsión. Eh, he visto un gran Real Zaragoza pero vuelvo a insistir en que el partido, ellos han tenido dos, tres situaciones de peligro, de mucho peligro, eh, pero el equipo en líneas generales, nuestro equipo ha estado, creo que a un nivel muy alto, muy alto, y que la gente que ha entrado desde el banquillo, en este caso desde que están en la grada, han entrado con una energía y con una predisposición verdaderamente maravillosa. Yo me voy hoy muy, muy satisfecho de mi equipo, Y creo que ha dado muestras del por qué siempre alabo a esta plantilla. Así que la valoración del partido yo me llevo todo positivo de mi equipo. Y vamos a ir a la Romareda pues, a intentar ganar, que es la que nos hace pasar. Así que tenemos que ir allí con ello. Y yo voy muy ilusionado. Así que este es un poco el resumen del partido. Pues esta es la valoración de Pacheta. La Romareda dictará sentencia el próximo domingo a partir de las 10 de la noche. Recordamos que con este empate a cero el Elche está obligado a marcar. Bien es cierto que lo puede hacer durante los 90 minutos o en la prórroga. No habría nunca tanda de penaltis en caso de empate a cero al final de la prórroga. El Zaragoza se clasificaría por mejor eh, clasificación en la Liga. Fue tercero mientras que el Elche fue sexto. Pero no olvidemos que si el Elche es capaz de marcar un gol ya obligaría a que el Zaragoza tuviese que ganar el partido y tuviese que marcar dos goles de diferencia. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y nosotros ahora cerramos este repaso de la actualidad local con la información meteorológica. Sepamos qué tiempo nos va a esperar para este fin de semana marcado por el Día de la Virgen, por el 15 de agosto. Vicente Bordonado, muy buenos días. Muy buenos días. El Centro Secundario de Altas Presiones sobre la vertical de las Baleares va a garantizar la estabilidad atmosférica y el viento de componente marítima. Eso sí, veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, o más bien nubes aisladas. En general, vamos a tener predominio de cielos despejados. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna en el sur del Candael de se ha vuelto a bajar hasta los 19-20 grados. Sin embargo, aquí en la ciudad hemos alcanzado una mínima en torno a los 23 grados. Para esta tarde cielos prácticamente despejados, viento flojo de sureste, de hecho el viento de componente marítima ya se ha activado y por lo tanto las temperaturas no van a subir tanto como ayer. Hoy alcanzaremos valores máximos en torno a los 32-33 grados. De cara a este fin de semana continuará la estabilidad atmosférica y con el avance de la masa de aire cálido van a seguir subiendo las temperaturas. Mañana alcanzaremos temperaturas en torno a los 32 grados, pero es que el domingo e incluso podríamos superar los 33 grados. Un fin de semana con predominio de cielos despejados aunque de cara al domingo veremos algunos intervalos puntuales de velocidad de tipo alto. Y eso sí, seguirá soplando el viento flojo de componente marítima, el sistema de brisas con vientos de sureste, rachas en torno a los 20-25 kilómetros por hora viento que se va a encargar de dejarnos niveles elevados de humedad ambiental y esto se va a traducir en sensación térmica de bochorno. De cara la semana que viene continuaremos con temperaturas acordes a la época del año en la que nos encontramos valores máximos en torno a los 32 grados 101.4 Teleelch Radio Marca Hey, todavía no te has enterado. Ahora, si eres universitario, eres Cable World. Disfruta de la mejor conexión al mejor precio. 500 megas de internet durante todo un año por solo 217 euros. Cuantos más seáis, menos pagáis. Infórmate en el 966 19 2000 o en cableworld.es.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 Pues en Águila Bar Centro además hay varios menús especiales. Hoy en la noche de la Roa hay un menú que han preparado para que lo vivan como uno se merece. Y también para mañana sábado hay un menú especial del Día de la Virgen. Así que ya pueden hacer su reserva en Águila Bar Centro, en la calle Doctor Caro 31, al teléfono 966163548. Y después de la publicidad, vamos, y antes de conocer algunos de los capítulos del misterio o de la Asociación de Pobladores, vamos con el ritmo de la música. Tico, tico. I'm just the Oh, yeah, my little ticket to go call This is time it's running, not falling. problem. I'm gonna go to 101.4 Teleelch Radio Marca Este verano en Innova Ocular Clínica Doctor Soler te lo ponemos más fácil que nunca. Aprovechate de nuestra campaña de verano con un descuento de 120 euros en tu cirugía más la consulta gratuita. Pide cita llamando al 966 610 100 o en drsoler.com de Verano y Nova Ocular Clínica Doctor Soler. Quitarse las gafas nunca fue tan fácil.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 Falcorta 37 y 41, en Orihuela Carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer Partida Reventó 1. La Glorieta, con y Alonso. Y antes de llegar a las 11 de la mañana, vamos con ese brindis que nos ha preparado la Asociación de Pobladores para este día, para el día de las vísperas de la fiesta. Vamos con la libación de los dioses. Hoy os contaremos cómo se hace una buena libación a los dioses, que no es más que una ofrenda en licor para aplacar la ira de los dioses, atraer el buen tiempo, la buena suerte o pedir deseos en general. ¿A quién no le apetece un buen copazo de licor, sobre todo si es barato y el tiempo lo amerita? Todas las naciones de nuestra época, así como tribus y clanes, tienen su forma de libar, pero los íberos tienen una especial, que es la que os vamos a contar. Los dioses y nuestra dama nos vendían con buen tiempo para poder disfrutar de unas buenas fiestas. ¿Pero qué hacéis? ¿Por qué tiráis el licor al suelo? Estamos ofreciendo el licor a los dioses. ¿Pero qué decís? ¿Llevarlo a un templo? ¿Que es donde residen los dioses? Romana, nuestros dioses residen en todas partes. ¿En el suelo también? También. Y te estarás preguntando, ¿y por qué no lo tiramos todo en lugar de verlo? Pues eso digo yo. Nosotros estamos en comunión con nuestros dioses. Nosotros bebemos, pues formamos parte de su ciclo. Porque claro, tirarlo todo también es un poco caro. Eso también. Ah, pues venga, que os invito a otra animación. ¡Que se dé hidromiel! ¿Alguien ha dicho hidromiel gratis? Gratis. Ay. Que cada uno de vosotros... Diga por qué no iba con nosotros. Pues gracias, pobladores, porque así nos brindáis eh, la posibilidad de hacer ese brindis. Hoy, desde aquí, desde Telechip Radio Marca, nosotros brindamos. Por la salud de todos. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 10 y 43 minutos de la mañana 28 grados de temperatura y vamos a escuchar a grandes artistas un pupurri de grandes artistas comenzando por el maestro Joan Manuel Serrat 1, 2, 3 Es la última canción Nana dale nanku salgo afuera y bajo el sol hay cada vez exquisitos y sé que todos quien de Is de laatste muziek om te geven het Salvo afuera en zon. Al kan ik Exquisitos, dat we willen.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 Este verano, llénate de energía y alimentos saludables con el fogón ilicitano. Déjanos cocinar por ti y aprovecha tu tiempo con la mejor opción gastronómica para llevar. Estamos en Maximiliano Tous 97, sector quinto. Camino Flamarión 2 en el centro y en Boulevard Parque Empresarial, en calle Juan de la Cierva 25. Teléfono 966-634-755. El fogón ilicitano, el sabor de las cosas bien hechas.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 ...con Rosmar y Alonso. Faltan 10 minutos para llegar a las 11 de la mañana... ...y nosotros continuamos con más música... ...hemos escogido al trío de los rebujitos... ...para conocer su última canción, Niña... ...de esta forma miramos hacia Andalucía... ...se la dedicamos a los sevillanos... ...debido a ese brote de meningitis ...causado por otro virus, el del Nilo... ...transmitido por ese mosquito común... ...¿cómo estamos? Vamos a endulzar la vida con más música...